11 de la mañana, 12 minutos y entramos en zona clinamen, en este caso sin mis compañeros habituales de este segmento, Don Diego Stulwark y Nati Género, cada uno con preocupaciones mayores en el día de la fecha. Pero ya estamos en contacto con Rodrigo Tornero, compañero de la radio comunitaria FM Alas en el Bolsón, para conversar justamente sobre el entramado económico que rodea la desaparición de Santiago Maldonado, entender el extractivismo imperante en esa zona de la Patagonia. Rodrigo, buen día, ¿Cómo estás? Hola, buen día, Diego. Bueno, un gustazo saludar ahí a eh, toda la audiencia, radio participantes de, de la tribu. Y bueno, ojalá que una parte de lo que nosotros vamos comprendiendo paso a paso de lo que sucede por estas zonas podamos compartirles como para que, para que vayamos también reconstruyendo a poco eh, todo esto que nos toca vivir que se enmarca hoy básicamente en las lógicas extractivistas. Primero, contanos un poco cómo estuvo la marcha por Santiago el viernes pasado en el Bolsón, que rápidamente también nos llegaron las noticias de hechos de violencia posteriores a la masiva movilización popular. Bueno, eh, fue una cantidad de, de gente importante, digamos, alrededor de 4.000 personas, eh, que representa para la comarca andina un montón de gente, ¿no? Una movilización muy grande. Y la marcha fue completamente pacífica hasta... Eh, el momento de la desconcentración, donde sucedió todo lo que ya fue circulando por diferentes medios, sobre todo por medios alternativos, comunitarios, populares, que son los que están dando eh, mayor cobertura a lo que pasa por la zona. no Después tenemos algunas eh, algunos estallidos de actualidad, eh, fogueados por, por los grandes medios, ustedes ya lo saben bien a eso, pero básicamente quienes han venido al territorio, quienes han participado, son espacios... Eh, cooperativos no es menor asociativos digamos diario tiempo argentino digamos revista cítrica justo cooperativas que eh, eh, están agrupando a diferentes comunicadores que ejercen el periodismo y que han llegado hasta estas zonas para tratar de reconstruir eh, parte de lo que de lo que va pasando por acá no eh, y te cuento esto porque no es menor a la hora de tratar de eh, de descifrar cuántas interpretaciones de Eh, y cuántas maneras de presentar los hechos suceden alrededor de, de lo que está pasando en la comarca, ¿no? Y, y eso nos pega particularmente fuerte porque eh, estamos viendo eh, al instante que acabamos de vivir las cosas en carne propia, su interpretación llegada desde los grandes medios de, de Buenos Aires y realmente eso eh, genera una cantidad de... De, de, de bueno de preguntas de inquietudes no acerca de cómo nos están contando la historia y cómo la están sistematizando para para, para crear qué tipos de futuros también no uh -huh. eh, así que eso nos preocupa particularmente las interpretaciones que circulan más allá de lo que yo te pueda contar del hecho no una marcha absolutamente masiva eh, alrededor de 4000 personas marchando desde la plaza central del bolsón hacia las puertas del escuadrón 35 de gendarmería y ya en el marco de la desconcentración un grupo de unas 20 personas que toma la decisión de romper el acuerdo de no bajar de la ruta eh, lo hace y, y efectivamente empiezan al momento los disparos eh, la, los gases lacrimógenos eh, esas imágenes de fuego y también, y no es menor decirlo, eh, las discusiones que hacia eh, eh, el interior de las organizaciones que convocan a, a marchar eh, se dan a partir de esto no eh, uh -huh. sabemos que hubo un puñado de infiltrados, fue absolutamente claro, eh, el montaje de las cámaras que nunca antes había, habían estado en la zona, por ejemplo TN no se había acercado todavía y ese día tenía las cámaras ya dispuestas perfectamente en el lugar de la escena el montaje de la escena fue absolutamente claro, hay una foto hoy circulando, eh, ya creo que desde ayer, que muestra como uno de los encapuchados que hacían pintada eh, dentro del de predio ya del Escuadrón 35 de gendarmería se ubica a menos de 3 metros de los gendarmes pertrechados que estaban supuestamente defendiendo el lugar, ¿no? Sí, estamos ahí compartiendo ellos... esa imagen, abrió Ajá. hoy nuestras redes sociales, porque es más que característica de esto que, que están mencionando, los infiltrados, ¿no? Un hombre sí. que de repente cruza todo el cerco, este que se queda solo en el escuadrón haciendo una pintada, y como decís, con todos los gendarmes amuchados observando cómo eso ocurre, es por lo menos raro. Y muy fuerte lo que decís de las cámaras de TN, porque... En algún momento uno decía, bueno, hay que recorrer la zona de una movilización y ver que si hay carros de detención o camiones hidrantes pueden ser símbolos o signos de que la policía piensa reprimir en algún momento. Ahora ves no. la cámara de TN y es como lo mismo que mirar un camión hidrante, ¿no? Claro, exactamente. Y además saber que hay este algún tipo de escena que se va a desatar en algún momento y que hay que estar advertidos de eso. También por eso... Eh, la gente lo que gritaba eh, desde, la, desde la movilización es vuelvan a las personas que habían tomado la decisión de bajar eh, y, y estemos todos juntos, ¿no? Que, que fue también una de las maneras de que la propia movilización en su masividad eh, vuelva a convocar y agrupar a las personas que estaban rompiendo el acuerdo de, de, de no bajar hasta el lugar. Entendiendo también y no haciendo la vista gorda con este asunto de que hay muchas personas que tienen una bronca eh, eh, y una rabia que obviamente eh, eh, es difícil de, de contener, ¿no? Porque uh -huh. eh, siempre eh, tenemos que recordar que se está hablando de un reclamo por una desaparición forzada de personas en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional comandado por eh, Pablo Noceti, el, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, ni más ni menos no uh -huh. y, y que esto reviste una gravedad inusitada para la zona aunque tengamos que recordar lamentablemente una cantidad de sucesos eh, similares eh, no iguales, pero similares en esta región, sin ir más lejos en el año 2013 eh, los, eh, eh, el padre, hijo, Genaro y Cristian Calfullanca en la zona de Cholila de quienes todavía no se conoce el paradero, se encuentran desaparecidos desde aquel momento, justo previo a ir a brindar su testimonio en una causa por eh, apropiación ilegal de tierras uh -huh. ¿no? Rodrigo mencionaba y, mencionabas... y también con tantos otros casos uh -huh. mencionabas a Pablo Nozzetti y, vamos a decirlo entre comillas, pasó a saludar, según dijo Patricia Bullrich, a este destacamento que está dentro de tierras de Benetton. Y comencemos con este mapa de conflictividades socioambientales e intereses económicos en la comarca andina para entender primero el rol de Benetton en todo este lugar, ¿no? Y el vínculo, justamente, con las tierras que reclaman y buscan recuperar del loft en resistencia a Bueno, el grupo Benetton es el mayor propietario privado en cuanto a superficie territorial de la República Argentina. Eh, tiene una compañía eh, que se llama Tierras del sur Argentina Sociedad Anónima eh, De esa manera se hace propietario de estas eh, calculadas 844.200 hectáreas ¿sí? Por eso se habla de casi un millón de tierras ¿no? en diferentes provincias Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz Eh, y, bueno, una parte muy importante de ese territorio es justamente el que ancestralmente eh, ocupan los pueblos originarios, pueblos preexistentes a los estados-nación como los conocemos hoy. Estamos hablando en particular de esta zona del pueblo Mapuche, ¿no? Eh, por su nombre, gente de la tierra. Mapuche. Es eh, esta superficie que tiene el grupo Benetton, la... Eh, digamos, es, es mayor que cualquier superficie de un parque nacional existente en nuestro país. Uh -huh. como para que tengamos más o menos de esa idea. ¿Y qué tiene Benetton, el grupo Benetton, en esa eh, en, en esa cantidad de hectáreas? Bueno, ovejas eh, se producen alrededor de 1.300.000 kilos de lana por año. Sabemos que una de las integrantes del grupo Benetton son cuatro hermanos, ¿no? Eh, la hermana en particular se dedica a la cuestión esta de, de la marca, Benetton de, de indumentaria. Tiene alrededor de 16.000 vacas, 8.500 hectáreas de eh, plantadas de, de soja, también no en la zona de la Patagonia específicamente, pero en otras de las regiones donde posee la compañía tierras Tiene, eh, sí acá, y esto es muy visible entre el Bolsón y Esquel, 24.600 hectáreas de pino ponderosa, eh, le llaman eh, algunos despistado bosque, ¿no?, a lo que se ve a, a ambos lados de la Ruta 40 cuando uno va desde el Bolsón hacia Esquel. Eh, no es bosque, es monocultivo forestal. Uh -huh. El bosque tiene una complejidad y un entramado de relación entre las diferentes especies que de ninguna manera representa eh, estos emprendimientos forestales a los que ya la gente del lugar, la paisanada, eh, los mapu, empiezan a llamarle los ejércitos verdes, venetor no hmm. y esos ejércitos ordenaditos y en fila son todos esos pinos alrededor de las rutas desertificador de los además... suelos digamos donde además uno pasa y es un silencio total nadie nadie estuvo en un bosque nunca donde no haya animales por ejemplo ¿no? claro y además la interpretación ya previa a todo esto no a la imposición de todos estos eh, mecanismos extractivos eh, de la idea de que ahí había un desierto Cuando lo que hay en esos lugares, según una interpretación antigua, interpretación de los pueblos originarios, pero también muy viva hoy, eh, son espacios sagrados en los que, por ejemplo, eh, se, se contempla, como lo contemplan los tratados internacionales y la constitución nacional, la eh, capacidad de los pueblos originarios de desarrollar su propio culto. Por ejemplo, la huén, la medicina, la, la, las plantas medicinales, Eh, se encuentran también en esos lugares, ¿no? eh, descontando el hecho de los los cementerios, de eh, las diferentes formas de vida que se desarrollan en el territorio, entendiendo por territorio no solamente el suelo eh, y, y sus recursos, sino el entorno en su totalidad. Eh, bueno, es todo eso lo que está en juego, ¿no? y está en juego, entre otras cosas, y para no seguir aburriendo con la cantidad de emprendimientos Eh, en ese territorio eh, con el juego de las mineras también uh -huh. eh, el grupo Benetton es dueño de una corporación megaminera que lleva el nombre de Minsud Resource Corporation eh, tiene sede central en Toronto, en Canadá eh, sabemos por qué la mayor parte de las empresas mineras tienen eh, sede en Canadá, por unas cuestiones impositivas también, y posee 180.000 hectáreas eh, en total de concesiones mineras en diferentes provincias, ¿no? En San Juan, en Río Negro, en Chubut y en Santa Cruz. Rodrigo, acá hay un tema también importante que tiene que ver con los incendios ocurridos en los últimos años en toda la zona de la Comarca Andina. Y cuando vemos esos incendios y vemos rasgos de cierta intencionalidad en los incendios y además vemos que coinciden las zonas incendiadas con zonas que son interesantes para quienes quieren hacer cateos mineros y ver qué tipo de minerales se encuentran en esas superficies, también da a la desconfianza o a la articulación al menos entre cosas que parecen desarticuladas. Los incendios en la comarcandina y los intereses mineros, ¿no? Es que efectivamente lo que vemos cuando levantamos un poco el foco de la zona eh, que está ocupada hoy por el Grupo Benetton y se amplía eh, ese, ese panorama hacia el resto de la comarca es que alrededor los nombres eh, que aparecen como dueños eh, son, por ejemplo, Paolo Roca, que compró una zona de el lago Esperanza, una zona absolutamente paradisíaca, eh, el grupo eh, Benberg, eh, el Marcelo Mindling, eh, Joseph Lewis, o Luis, eh, bueno, una cantidad de nombres que llegan, por ejemplo, en la zona de Cholila hasta Marcelo Tinelli, uh -huh. eh, hasta um, estrellas del básquet internacional como Ginóbili, que son quienes hoy presentan una serie de conflictos ya históricos a esta altura eh, que ya llevan muchos años con diferentes pobladores de la zona que han sido desplazados eh, justamente por estas eh, ventas de tierra que en general eh, suelen ser en condiciones eh, muy poco claras ¿no? y que y cuyas investigaciones encuentran una cantidad de, de dificultades para el desarrollo que llaman poderosamente la atención un ejemplo de eso muy claro es, bueno, eh, lo que pasa es ya con el grupo Benetton, pero también lo que pasa y salió bastante a la luz desde el verano y en adelante con Joseph Lewis, ya del lado de la provincia de Río Negro, tenemos que decir unos 50 kilómetros hacia el lado de Bariloche saliendo desde el Bolsón, donde el magnate inglés posee 14.000 hectáreas, al menos en los papeles, después pues sabemos que a través de, de testaferros y socios locales eh, ostenta eh, mucha más tierra todavía, y dentro de esas 14.000 hectáreas adquiridas en el año 1996, eh, bueno, un lago completo, el uh -huh. lago escondido. ¿no? El lago escondido, y a esto sumar la zona de la Pampa de Luden, donde Luis pretendía hacer un, una especie de gran barrio residencial en una zona que tiene un rol ambiental importantísimo, y esto se ha logrado frenar por el momento, hay un recurso de amparo que no sé si todavía está vigente. Sí, hay un recurso de amparo presentado por 6.000 vecinos y vecinas de la comarca. Uh -huh. eh un recurso firmado por 6000 personas. Eh, imagínense eso, ¿no? Eh, y este recurso eh, fue efectivamente eh, aprobado, le dio el visto bueno la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, eh, los es decir, los tres integrantes de la Cámara y bueno, por supuesto fue también apelado, ¿no? Uh -huh. Y estamos esperando todavía eh que se conozca el desarrollo de lo que avanza en la justicia mientras sabemos, y, y es absolutamente notorio, que en general esas decisiones están absolutamente vinculadas a una lectura del contexto sociopolítico. no claro. Y que muchas veces las eh, cosas que caen de maduro eh, para la lógica de cualquier ser humano en un Estado de Derecho solamente avanzaron cuando la las comunidades salieron a las calles. no Así mm. pasó en el verano, así pasó particularmente... ...con esto que les contaba... de, de el, el amparo... ...y particularmente... Eh, ...con la situación de Lewis... ...que es hoy... ...uno de los principales dueños de la energía... ...la distribución, el transporte de la energía... ...en nuestro país... Eh, ...y que eso es lo que está por detrás... ...de buena parte... ...de, de, de lo que aparece en la superficie... ¿no? Uh -huh. eh, ...el lago escondido fue usurpado... ...sus riberas también... El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ya dijo hace muchos años, en el año 2006, que debía estar abierto el paso público, el camino de Tacuici. Ese camino está absolutamente comprobado, que se mantiene eh, con diferentes maniobras y, y algunos artilugios legales. Eh, interrumpido Sí, incluso eh... gendarmería apostada en el medio del camino. Hay un grupo que ha hecho la travesía para comprobar justamente lo que ocurría y se han encontrado en el medio de la montaña con gendarmería apostada impidiendo o tratando de dificultar la llegada al lado escondido, ¿no? Sí, y ese ese camino fue el camino alternativo, el que se puede hacer exclusivamente a pie. Eh, que son unos cinco días de travesía, más o menos por el medio de la montaña. Es un camino por el que se puede acceder pero ese camino es un, es una huella de montaña, es decir, no es un camino público. El camino público que el Superior Tribunal de Justicia determinó que debe estar abierto es un camino que entra por Tacuifí, que va desde la ruta eh, que une el Bolsón con Bariloche hacia el Lago Escondido, es un camino de vehículo que antiguamente se utilizaba y también se encuentra interrumpido con sucesivas tranqueras, pero además en muchos casos cuando se ha eh, realizado... Eh, intentos de acceder por ese camino, eh, lamentablemente hay empresarios locales reconocidos en la zona de la comarca que están resguardando con gente armada que nadie pueda entrar a la fortaleza Luis. ¿no? Uh -huh. eh, por otra parte, la adquisición de esa propiedad, incluso también tierras fiscales pedidas eh, a, a, a favor digamos de, de, de la venta por el gobierno de la provincia de Río Negro, Eh, tenía antiguamente permisos de pastaje para diferentes pobladores eh, antiguos y, y esos eh, pobladores, o más bien sus herederos, tenemos que decir, los herederos, por ejemplo, de la familia Montero, eh, fueron quienes eh, vendieron eh, el, el territorio a, a Joseph Lewis originalmente eh, y eran alrededor de dos hermanos, de los cuales eh, al menos uno de ellos Se negó a concretar la venta y llamativamente apareció muerto, uh -huh. junto con la persona que trabajaba en el campo como peón y con su mujer. Este es el mapa que estamos describiendo alrededor de la desaparición de Santiago de Maldonado, este contexto histórico de lo que se ha montado en la Patagonia en los últimos años, el rol de Benetton, el rol de Lewis, la zona de Pampa de en donde ha resistido la gente para lograr un recurso de amparo y que no se transforme en zona de especulación inmobiliaria, una zona que tiene alto impacto en el ambiente también, los incendios intencionales, todo esto es lo que rodea el contexto de la desaparición de Santiago de Maldonado, sumado por supuesto al reclamo ancestral de los mapuches para poder eh, recuperar territorios. Rodrigo, hay un tema también preocupante que es eh, las puertas giratorias con el Estado, ¿no? este Cortito por ahí para contarlo, pero Bruno Pogriano, el intendente de Bolsón, fue parte del grupo de contadores de Joe Lewis, con lo cual hablamos de Estado y mercado casi como una puerta giratoria donde todo pasa de corrido. Sí, acá es donde palpamos y vemos con absoluta, con absoluta claridad lo que en algunos casos se nos muestran en los documentales. Eh, sobre el Monsanto, la soja, etcétera, ¿no? Y, y lo vemos eh, eh, a este nivel, esto que decías con absoluta claridad, Diego, eh, el intendente del Bolsón, eh, a través de su estudio contable, es quien eh, ha prestado los servicios eh, para las dos empresas laderas creadas con fines paralelos eh, y simétricos, podríamos decir, una empresa de nombre Laderas eh, que ganó una concesión, digamos, que fue casi exclusiva, pero bueno, ganó una concesión eh, para administrar el centro de esquí que el Bolsón tiene ya hace muchos años y que antiguamente estaba exclusivamente en manos de un club, del Club Andino Piltriquitón. Bueno, ahora pertenece a la empresa Laderas, eh, la concesión para la explotación de ese cerro, y al pie del cerro la intención de hacer un megaloteo que tiene eh, dimensiones de las características de todo el pueblo del Bolsón. Es decir, sería como un pueblo igual al del Bolsón, pero en la zona de las nacientes de agua, es decir, de donde está la esponja de agua que riega hacia todo el valle fértil de la comarca andina ¿no? y que desemboca en el lago Puelo para luego seguir hacia el Pacífico, es decir, esto atraviesa toda la cuenca hídrica eh, y afecta las condiciones naturales de, de todo ese sistema ¿no? mm. Rodri, eh... estamos pasadísimos de tiempo pero no quería dejar de preguntarte también por un clima social para quienes conocemos el Bolsón, quienes hemos visitado amigos allí de hecho voy a estar en breve por ahí para poder sentirlo también yo pero preguntarte por un clima social porque enterarse de repente que un allanamiento ingresa al Centro Cultural Galeano para quienes conocemos el Bolsón es como toda una imagen también no entonces preguntarte un poco por ese clima social de estos tiempos por allá Sí, eh, no fue un allanamiento en particular, pero fue una visita de integrantes de la Policía Federal en el marco de la investigación, con la intención aparente de reconstruir los últimos eh, días que se pudo ver a, al brujo, a Santiago Maldonado, así eh, era, era su eh, es su apodo, de hecho, sus amigos lo reconocen de esa manera. Eh, y, y la verdad es que lo que se ha generado es esta eh, dificultad grave por pensarnos en, en las condiciones en que elegimos vivir en, en esta comarca, ¿no? Un lugar que tiene también una historia que es bastante visible y reconocida y que está eh, siendo esa eh, historia drásticamente opacada por la eh, infección, podríamos decir, de fuerzas de seguridad en todos los rincones. Ya que eh, esto de alguna manera se veía venir, ¿no?, porque en el último año eh, todo el discurso de la seguridad fue sumamente fogoneado en la comarca, muchas veces hasta con eh, selectivos eh, ingresos a las casas de personas movilizadas que participan de los espacios en defensa del agua y la tierra, eh, digo... Esto, asaltos selectivos a las casas de esas personas en particular, ¿no? Para que luego estas personas tengan que salir a pedir, por ejemplo, mayor seguridad. Por uh -huh. supuesto que muchos espacios se ha reflexionado sobre eso, pero sin embargo eh, ver las cámaras de seguridad eh, dispuestas en las esquinas de eh, el pueblo del Bolsón realmente llama mucho la atención, ¿no? Por la discursividad que hizo que eso suceda eh, y por los hechos fácticos que han instalado la sensación de necesitar algunos dispositivos de estas características. Mientras, se disputa simbólicamente también el sentido de cómo se quiere vivir en este territorio, ¿no? Uh -huh. Porque hay que recordar que sigue habiendo espacios de intercambio de semillas, de resguardo de semillas libres, sigue eh, habiendo una feria regional en el centro del de Bolsón, que es un espacio de encuentro de todos los productores autogestivos, de esta comarca de diferentes índoles del alimento hasta las artesanías que, que todos y todas conocemos habitualmente. Eh, sigue habiendo espacios de encuentro como el Centro Cultural Eduardo Galeano, de un espacio cultural autogestivo, como FMALAS, como otros proyectos de comunicación alternativa eh, en, en la comarca, como por ejemplo Radio La Negra. Eh, sigue siendo un espacio donde se está pulsando un modo de vivir muy otro con condiciones de autogestión productiva que en otros lugares eh, juzgo que son mucho más complicadas. Es uh -huh. decir, por ejemplo, la producción del propio alimento. ¿no? Totalmente. Rodrigo, abrazo grande, gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Rodrigo Tornero, de FMA, la radio comunitaria histórica del Bolsón, que además a todo esto tiene que luchar por conseguir un espacio para seguir funcionando. La especulación inmobiliaria de la zona se quiere llevar puesta a la casa donde... Funciona FM desde hace 30 años y obviamente estaremos todas las organizaciones sociales del país acompañando la posibilidad de que puedan quedarse en ese espacio o conseguir otro donde seguir funcionando porque ocupan un rol clave en la comarca andina y en todo el país.